Bueno, eh, voy, a, voy a tratar de achicar un poquito para poder contarles eh, la, las cuestiones más importantes. Eh, la, en la última columna habíamos estado hablando de la situación de Andalgalá, Catamarca, con respecto a, a la movilización por la cuestión minera, la criminalización de la protesta, y bueno, toda esta situación que, que ya se estuvo difundiendo bastante. Eh, y ahora nos vamos para el sur, nos venimos para acá para para los pagos por donde estoy yo eh, pero un poco más abajo a chubut eh, en donde también eh, hay otra situación eh, similar muy convulsionada de hace de hace meses años diría no ya con respecto eh, a varias cuestiones chubut es una provincia que viene con una situación crítica eh, de desfinanciamiento y de mucha convulsión social hace Hace un tiempo largo, eh, inclusive no solamente hablando de lo ambiental, no conflictos con, con los trabajadores y trabajadoras estatales, este, toda una situación de, de mucho abandono, eh, sobre todo bueno desde el gobierno de Mariano Arcioni que esto se profundizó y eh, el, el corolario todo esto también con los incendios de marzo en, en la zona de, de Cholila, el Maitén, en la comarca andina, así que bueno, es una provincia que viene golpeada por, por varios frentes y con respecto al tema ambiental, eh, bueno, vienen resistiendo desde, desde la, la comunidad entera, la verdad es que es un, una provincia ejemplar en cuanto a, a lo que son estas luchas colectivas Eh, están con una situación eh, latente y que vienen amenazando hace mucho tiempo con un proyecto de zonificación minera eh, presentado por el Ejecutivo Provincial que lo que intenta es habilitar la extracción metalífera a cielo abierto, la megaminería ¿no? a gran escala con el uso de sustancias tóxicas. Eh, que bueno, viene siendo resistida desde distintos frentes, no solamente la movilización popular, hay informes científicos técnicos desde investigadores, investigadoras de CONICET que vienen alertando sobre la vulnerabilidad de este sistema este, de, de agua que tiene la provincia, de, de lo que puede ser el estrés hídrico, la desertificación que puede llegar a, a generar eh, que se habilite la megaminería por la cantidad de agua que usa esta, esta industria, eh, además de la contaminación y además de bueno que, que la comunidad y la población de Chubut la rechaza. ¿no? Eso creo que es lo más importante, más allá de todos los informes técnicos, eh, hay un rechazo enorme de la población chubutense, que es una población pionera también en estas luchas ambientales. Este proyecto fue presentado en la legislatura, como decíamos, por el gobernador provincial en noviembre del año pasado y viene estando bueno en la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente. Estuvo ahí, digamos, hasta marzo, en donde tuvo un dictamen favorable de esta comisión y eh, más allá de este dictamen no pudo tratarse digamos, en el recinto porque viene habiendo una situación de muchísima movilización. Eh, se quiso tratar en marzo y bueno fue en ese momento no sé si recuerdan cuando fue eh, eh, también hay momento de movilización en toda la provincia contra la zonificación, que hubo volanteadas informativas, cortes eh, desde la cordillera al mar ¿no? toda la provincia movilizada, Eh, y bueno, ante esta resistencia de la comunidad, de la población eh, El gobierno viene respondiendo de una manera eh, cruda ¿no? Criminalizando y judicializando También como, como ocurrió en la comarca andina Cuando fue la visita del, del presidente Alberto Fernández Después de estos incendios En donde se manifestaron vecinos y vecinas Contra la megaminería <risa> eh, Y bueno, también ¿no? viene, viene parecida a la mano A lo que pasó en Catamarca Eh, y bueno, después de esta situación, digamos, lo, lo que les quería contar es que este proyecto eh, viene, digamos, está en este momento eh, ahí, ¿no? Como que no se, no se trató todavía, pero está en la comisión, eh, en lo que es la Secretaría Legislativa, con el riesgo de que en cualquier momento puede ser pedido para lo que se llama el tratamiento sobre tablas, ¿no? Por cualquier jefe de bloque, ¿no? Eh, flor sí. Esto implica que es como... Sí, sí, sí. No, no, recordaba un poco eso, que vos decías hubo muchos intentos, esto sí ahí como en la gatera de alguna manera de, de, de poder tratarse de un día para el otro. Claramente hay una intención medio de tantear por parte de, del Ejecutivo Provincial y, y tratar de, de meterlo medio por la ventana, incluso que también hubo intentos de votarlo de forma virtual con eh, manifestantes eh, concentrándose en las puertas de algunos legisladores en la provincia. Eh, no sé cómo, cómo qué evaluación hacen, si, si están en condiciones de, de seguir intentando una vez más llegar lo al recinto a tratamiento o, o en un año electoral buscarán calmar un poco las aguas. Bueno, esa es la, la curiosidad, la, la, la intriga que se tiene, no lo que viene pasando y ahora les voy a contar aparte noticias de, muy frescas con respecto a, a la situación en Chubut eh, pero esto digamos como para poner un poco en contexto lo que, lo que está pasando en este momento es que Este tratamiento sobre tablas que se puede pedir ¿no? eh, implica que se salta el paso administrativo en el que se incorpora esta, eh, este proyecto a lo que sería el orden del día, que eso implica que se haga público, que circule, que la gente sepa... Eh, que al día siguiente este proyecto se va a tratar, justamente para evitar la movilización, ¿no? Porque viene siendo muy resistido, eh, y como dice una, una compañera, que ahora vamos a escuchar que tenemos su testimonio, una compañera de la Unión de Asambleas Chubutenses, eh, imponen por la fuerza porque saben que no hay consenso y no pueden imponerlo de otra manera, ¿no? por todas la, las cuestiones que les venía contando de todo lo que viene siendo resistido y cómo vienen criminalizando a, a la gente, a los militantes y a, a los vecines, digamos gente que no solamente de las asambleas, vecines sueltes que también están eh, rechazando eh, la zonificación minera porque esto implicaría eh, que se habilite la megaminería a gran escala en la provincia. Eh, y lo bueno, estas semanas lo que vino pasando es que hay una, una situación que ven eh, nos contaban la gente de Chubut que hay una, una avanzada del gobernador y de los medios eh, de los medios que, que le hacen no el juego al lobby minero diciendo que es urgente tratar este proyecto eh, con declaraciones ¿no? de, de Arcioni y eh, con respecto a que eh, quiere una provincia con una matriz productiva muy fuerte que, que bueno que, que realmente es importante darle oportunidad y de futuro a, a la comunidad eh, bueno digamos con este tipo de declaraciones y si vienen a eh, digamos, haciendo un trabajo, digamos, de, de los medios, que, bueno, despertó un poco la alarma en, en la comunidad de que evidentemente se está queriendo tratar. Esto con respecto al proyecto oficial, ¿no?, del gobierno. Ahora, en paralelo, que esto es lo que quería contarles de de estos de estas últimas horas, eh, las asambleas, la Unión de Asambleas de Ciudadanas Chubutenses, que nuclea un montón de asambleas y colectivos de la provincia, presentaron un proyecto de iniciativa popular a la legislatura esto ya hace varios meses, eh, que eh, digamos es un proyecto que justamente lo que hace es eh, plantear la prohibición eh, con, con algunas, digamos no, no es explícitamente la prohibición, pero digamos para que no avance este proyecto de zonificación minera. ¿no? Eh, si les parece, escuchamos el audio que, que les compartí de Nora Corbalán, integrante de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, ellas es del Agopuelo, para que primero nos cuente un poco de qué se trata este proyecto de iniciativa popular, en qué instancia está estaba hasta el momento que me mandó el audio, porque ahora tenemos algunas novedades de este último rato. Si les parece la escuchamos y después actualizamos un poquito. Dale, vamos a escucharla. En las Asambleas del Chubut queremos poner el foco y hacer eje en la presentación que hemos hecho de un proyecto de iniciativa popular, un proyecto de ley que que reunió más de 30.000 firmas, casi 31.000 firmas, o sea, el doble de lo que exige la ley, casi el 6% del padrón. Y en ese proyecto lo que se establece son parámetros de sustentabilidad. Son los presupuestos mínimos para hacer minería en la provincia. No estamos prohibiendo la minería, aunque a veces lo sintetizamos así, diciendo una ley que prohíbe la minería, pero en realidad lo que estamos estableciendo son eh, presupuestos mínimos para que esa actividad pueda tener lugar en la provincia. Y esto es por lo que estamos bregando actualmente, y lo que estamos poniendo toda nuestra energía y todo nuestro foco en la aprobación, eh, sin modificaciones, de ese proyecto de iniciativa popular. Eh, que viene teniendo en estas últimas semanas, viene siendo atacada, no viene siendo demonizada, viene siendo estigmatizada, no con el fantasma que también esgrimieron en el 2014, cuando también presentamos este proyecto nacional, por la iniciativa popular, respecto a que si fuera aprobada la iniciativa popular hay actividades eh, industriales que también se, se verían afectadas por la aplicación de esta ley en la medida que eh, esta ley regula el transporte y el uso de sustancias tóxicas en uno de sus artículos. Entonces, habremos escuchado en los medios, en los medios afines al, al, al gobierno y a las mineras Eh, durante el transcurso de estas últimas semanas, dos semanas, justamente es la demonización y el, el miedo que nos que quieren meter en la, en la sociedad como para desprestigiar a la IP. Bueno, nosotros ex, como como asambleas chungutenses seguimos sosteniendo la necesidad de la aprobación, tratamiento y aprobación sin modificaciones del proyecto de iniciativa popular y seguimos sosteniendo el no a la mina, seguimos apostando a las actividades productivas genuinas, que no impacten en el medio ambiente y que tradicionalmente se llevan a cabo en nuestros territorios. Escuchábamos un poco lo que comentaba la compañera acerca de la iniciativa popular, nosotros lo hemos también tratado aquí en la radio, un proceso de junta de firmas también bastante arduo, no en la meseta chubutense, en pleno frío, un montón de, de factores que lo hicieron bastante cuesta arriba, pero hablan de, de la voluntad de un pueblo de no permitir que avance la megaminería en la provincia, decía Flor que había novedades y, al, y información para actualizar. Sí, les decía porque bueno el audio que recién escuchábamos de Nora Corbalán lo mandó hoy temprano y después me volvió a avisar hace un ratito que tenía novedades con respecto a, a, al proyecto de iniciativa popular, ¿no? porque eh, nos cuenta que hace un rato circuló el orden del día de lo que va a ser la sesión ordinaria de mañana en la legislatura de Chubut, de mañana 6 de mayo, eh, en donde figura el orden del día de los temas que se van a tratar, los, dictamen, eh, los proyectos, y aparece un dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, sobre el proyecto de ley presentado por la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut, que es este proyecto del cual hacía referencia Nora, no el proyecto de iniciativa popular, Eh, con el porcentaje de firmas previsto para que puedan presentarlo como iniciativa popular, eh, aparece en el orden del día. O sea que mañana va a haber tratamiento de este proyecto de iniciativa popular presentado por, eh, la, digamos, las asambleas y vecinos y vecinas de Chubut. Eh, lo llamativo de esto es que se va a tratar mañana en el recinto, pero ya hay un dictamen en mayoría de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, como decíamos recién, Recursos Naturales y Medio Ambiente, en donde esta comisión... Eh, rechaza el proyecto no es muy breve el, el dictamen solamente dice que eh, se va se va a rechazar no eh, que, que lo rechaza Eh, por razones que expondrá el miembro informante que va a aconsejar este el rechazo por parte de esta comisión. O sea que mañana nos vamos a enterar cuál es eh, la excusa, ¿no? Pero ya que esta comisión lo esté rechazando, no es un, no, no, no pinta un buen panorama para lo que va a ser el debate en diputados. digamos Falta que mañana eh, se, se expidan los diputados a ver qué, qué opiniones va a haber... Eh, pero bueno, no hay buenos antecedentes, ya este proyecto, un proyecto similar se había presentado en 2014 y también este, se rechazó, así que hay una movilización muy grande, están bueno circulando por varios eh, por varias redes sociales y medios que va a haber una movilización muy grande, que va a haber una pueblada, eh, hay un paro también... De, de ATE, va a haber, digamos, eh, movilización desde los sindicatos, de los gremios, eh, de digamos, movilización en toda la comunidad, porque realmente esto, eh, de, de CTA, perdón, de la CTA de los trabajadores de Chubut, un paro eh, de 24 horas contra el saqueo y la contaminación. Así que, bueno, estas son las noticias que nos llegan, las últimas, las malas noticias, y vamos a estar ahí alertas, no esperando a ver cómo cómo se desarrolla el día de mañana eh, pero bueno, es una provincia como decíamos, viene muy golpeada y estas no son buenas noticias, pero la gente está está muy enojada y hay mucha bronca por el ninguneo eh, y por no escuchar la voluntad popular no porque realmente la minería no tiene licencia social en Chubut eh, y van a tener que de alguna manera poder escucharlo así que bueno, eso era un poco el, el panorama disculpen que me pase un poquito de la hora pero bueno, era importante por ahí contar esta última novedad No, no Todo muy bien Flor, está bueno tener esta información fresca y bueno, ahí eh, como vos decías, un pueblo, el de Chubut, que viene enfrentando eh, las distintas políticas del gobierno, lo viene haciendo de manera unida y seguramente mañana va a ser un nueva, una nueva expresión de esta unidad de, del pueblo, enfrentando a, a la megaminería y defendiendo la iniciativa popular que se presentó el año pasado. Exactamente, bueno, gracias y lo, lo, nos mantendremos al tanto, pueden seguir también la información en las redes sociales de Tinta Verde, eh, en el Facebook, en Instagram, nos encuentran como Colectivo Tinta Verde y nos encontraremos en, en la próxima.